RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Ya son las ocho, las siete en Canarias. Especial Informativo. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Lourdes Maldonado. Y va volviendo la luz. Entendiéndose esos focos, ¿eh? Lourdes, ¿qué cara se nos ha puesto? Lo hemos, lo hemos vivido ¿eh? en directo aquí en、mm -hmm. el estudio 101 de la Casa de la Radio y, y lo ha ratificado Carlos Novillo, el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, que r e a e n t e se、eh? está sin、sí, sí, alivio. u Y alivio、retarte. para tantos ciudadanos que están pasando lo mal desde esta mañana.、Eh, cuando empiecen a recuperar esas comunicaciones con los suyos, cuando empiecen a recuperar ese flujo eléctrico, continuamos aquí contándoles cada detalle en emisión simultánea en todas las emisoras de Radio Nacional de España. España con programación ininterrumpida está volviendo la normalidad, la tranquilidad, pero seguimos sin saber qué ha pasado, las causas. El gobierno reunido a s t a hora en la Moncloa, en ese Consejo de Seguridad Nacional, hay comunidades como la de Madrid que se están planteando si suspender o no las clases. Nos lo ha contado、es. hace un momento el, el consejero. Y en Madrid, Elena Burgos, buenas tardes. Lo que está volviendo es la electricidad. Lo hemos vivido aquí en primera persona. Imagino que también en la redacción, ¿no? Que se han empezado a entender todos los ordenadores. Sí, poco a poco están empezando a entenderse los ordenadores. Y nos contaba el consejero Novillo que, sobre todo, está, vol está volviendo la luz cada X minutos a la zona sur de la región. Aún así, hay que decir que el tráfico sigue siendo muy complicado en toda la región. También por la capital, sobre todo por la capital. Los túneles de la M30 permanecen cerrados para los vehículos privados. Muchas calles de la ciudad también están cortadas por la ausencia de señalización, pero los autobuses de la empresa municipal de transportes sí están operativos y la imagen a esta hora en el centro de Madrid es de largas colas de horas de espera. Pero vamos, que lo que funciona es el autobús, porque el metro y el a r r e n nos están diciendo que no va. O sea que por eso estas son estas colas, para hacer transbordo de un autobús a otro. Así haremos para llegar a casa. Andando a mi casa, aunque sean seis horas de camino. a n Desde a n d d o la dirección del 112 insisten en que solo se llame en caso de emergencia. Y el principal motivo de las llamadas desde las primeras horas del apagón han sido de personas atrapadas. En ascensores. También han tenido que llevar a cabo al menos unas 200 intervenciones por patologías respiratorias y crisis de ansiedad. Y como nos decía el consejero de Novillo, los centros críticos están funcionando gracias a esos grupos electrógenos y también las fuerzas y cuerpos de seguridad están doblando turnos y abasteciendo de combustible a esos centros críticos. Gracias, Elena. Nos decía, ¿verdad, Lourdes? Jorge Morales de Labra, que ha estado acompañándonos con nosotros por lo menos durante dos o tres horas contándonos detalles técnicos, nos decía que era importante saber qué pasaba en Cataluña. porque Que conforme eh, eh,、uh -huh. fuera recuperándose la normalidad en Cataluña, sería síntoma de que la recuperación del flujo eléctrico sería pues, pronta u e s p o próxima. Poco a poco sabemos que tardará, nos lo cuentan expertos en Radio Nacional, pero de momento también, y esto es buena noticia, está volviendo la electricidad a Cataluña. Estamos en directo con n Uri Alcalá. a n Uri, a buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, la Generalitat estima un restablecimiento del 41% del suministro, mientras el Ayuntamiento de Barcelona cifra en un tercio. La recuperación de la electricidad de la capital catalana. El foco está ahora puesto en las personas que necesiten un lugar para pasar la noche. El consistorio ha habilitado tres centros en Barcelona para acoger esas pernoctaciones en, de urgencia, pero hasta ahora la imagen se centra en la estación de Sanz, que también permanecerá abierta mientras sigue la incertidumbre para c e r t e r a r e s de viajeros que no saben si podrán llegar、Gracias. hoy a sus destinos. A lo largo de la jornada, los bombés de la Generalitat han gestionado 570 avisos, la mayoría por rescates en ascensores. Gracias. Estamos también e n Euskadi, donde、eh, está más cerca de recuperar normalidad. Reacción d en Bilbao, Ana Sterling. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, sí, sin duda ha sido una de las primeras comunidades en las que ha ido restableciéndose y recuperándose el suministro. Según los últimos datos, el 84% de los municipios ya tiene electricidad y una noticia de última hora, a partir de las ocho, empieza también a operar el metro. El transporte ha sido uno de los sectores más afectados, ha habido largas colas en las paradas de autobús porque no había trenes, gente <risa> caminando por las carreteras y en este sentido el El endacaría d v i e r t e Mañana no r m Mañana a Euskadi. l en no va a ser un día normal en Euskadi. Esperamos que el sector del transporte, y más concretamente el sector del transporte ferroviario, sea de hecho el que más demore la vuelta a la normalidad. Y todavía nos esperan horas. Complejas y de incertidumbre. Y por eso pide calma, paciencia, otro de los mayores impactos del apagón, como en el resto. 253 rescates, la mayoría por gente que se ha quedado atrapada en los ascensores. En Ibar, por ejemplo, una imagen: seis niños, una embarazada y otros cuatro adultos que han estado más de tres horas atrapados y han mantenido la calma. Madre mía, gracias, Ana Sterling. Eso es importante reseñarlo. Vuelve la luz, pero eso no significa que vuelva a la normalidad ni de lejos. Lo decía el Lendakari y lo subrayaba nuestra compañera desde Radio Nacional de España en Bilbao, Ana Sterling. Vamos a estar también en Andalucía. Juan Antonio Aparicio, ¿cómo estáis allí? ¿Qué está pasando? ¿Se va recuperando el flujo eléctrico? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Pues sí, aquí en Andalucía se empieza a recuperar la electricidad de forma paulatina en varias zonas, en la capital, en Sevilla, barrios como Los Remedios u otras. Zona de la parte sur de la ciudad ya t i e n e luz. Es intermitente, en cambio, en otras localidades de la zona metropolitana, como Castilleja de la Cuesta o en Gines, también en barrios de Málaga o en otras localidades como en Fuengirola o en Mijas, donde ya hay luz, en Huelva o también en el campo de Gibraltar. El gobierno del Peñón, por cierto, donde sí hay luz, ha ofrecido ayuda para acoger, por ejemplo, a enfermos de cuidados intensivos de los hospitales cercanos. Estamos a expensas de la comparecencia de la Junta tras el Comité Asesor de Emergencia. Que se mantiene reunido desde las 6 de la tarde. Aquí, de momento, en Andalucía, según tenemos conocimiento, las incidencias son leves. Está activado el nivel 2 del plan de emergencia. Y es en esta reunión del CECOPI donde se está decidiendo también ahora mismo si mañana va a haber clase en Andalucía. El resumen que ha hecho el alcalde de la línea de la c o n c e p c i ó n en Cádiz se podría extrapolar también a varios puntos de la comunidad. Escuchamos a Juan Franco. Poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Hemos estado en contacto también con otros servicios, como en concreto el Cuerpo Nacional. de policía y, en principio, más allá de alguna persona que se ha podido quedar atrapada en ascensor o personas mayores que no han podido acceder a sus viviendas, que estaban en pisos altos, no ha habido ningún incidente digno de mención. Eso sí, 14 trenes de la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid continúan atrapados y esperando evacuación. Estaciones como la de Santa Justa de Sevilla van a permanecer abiertas toda la noche una vez se ha confirmado que se descarta restablecer el servicio de trenes en media y larga distancia. Gracias, Juan Antonio. En Castilla-La Mancha, recordemos, se ha suspendido para mañana toda actividad programada en centros de salud y hospitales. Solo urgencias. De momento se suspende también la actividad lectiva en todos los niveles educativos. Hay en todo el país muchos trenes. que están afectados en el caso de la comunidad. Manchega, son 26 trenes parados en medio de la vía. Hay 20 de ellos que están en territorio de Castilla-La Mancha con 4.000 viajeros afectados. Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura, Andalucía. Van recuperando poco a poco el flujo eléctrico, que no la normalidad, porque Va, hay miles de, de ciudadanos que van a dormir fuera de sus casas. La normalidad está lejos de llegar.、Eh, decías ese anuncio de Castilla-La Mancha de que mañana podría no haber colegio. Se lo has preguntado a Carlos Novilla. Y dice que podrían、eh, decidirlo en las próximas horas en esa reunión de, de urgencia. Y también nuestro compañero en Andalucía no descartaba que mañana se、mm, suspendieran、eh, las clases. Lo cierto es que lo que estamos viviendo、eh, hoy es, es histórico. Muy pocos recuerdan una situación similar. Y por eso las calles hoy han sonado y siguen sonando. De hecho, así.、Pues、estaba toda la fila llena de gente con agua. Y a mitad de pasar mi. Mi compra me han dicho que no podía pagar ni siquiera en metálico porque tenían el sistema ya. Les habían dado orden de cerrar el supermercado. Claro, y aparte, mi hija estaba en Murcia, tenía, no sabía si tenía que ir a por las crías al colegio. Me he puesto un poco nerviosa, pero al final se ha solucionado todo. O sea, no sabemos nada más. Bueno, Nosotros estamos bien, no tenemos ningún tren en vía,、sí. está todo el mundo evacuado y bueno, es lo único que te puedo contar. No sabemos nada más. Mi, mi madre depende de electricidad para poder vivir, por desgracia. Y claro, solo le quedaba una carga de oxígeno, la cual no me dura más de cinco horas, la carga de oxígeno, y se estaba gastando. Si la persona diabética no se pone su, su dosificación, se le puede、mm, eh, variar mucho lo que es la, el nivel de la glucosa. O sea, la, se le puede desregular y enseguidísimo. s bueno, espera todo. Lo que me、no、han comunicado los de la RENFE es que paciencia, paciencia y más paciencia. Estamos agobiados, la verdad. Ya no sabemos las medidas que van a tomar, me encantaría irme. Si pasa algo gordo, pues prefiero quedarme aquí en mi casa, pero claro, si e que ¿qué podemos hacer. Mejor en casa, desde luego. Hay nerviosismo, hay inquietud en la gente. Hay estaciones de tren que van a permanecer abiertas para pasar la noche. Quedan todavía unas horas de luz, pero es normal esa inquietud en la gente que、eh, nos e ha visto especialmente apaciguada por la declaración del presidente, porque Pedro Sánchez ha vuelto a reunir a ese Consejo de Seguridad Nacional. El jefe del Ejecutivo no ha descartado ninguna hipótesis acerca de lo. Ocurrido, ha pedido a la población que se informe a través de fuentes fiables y oficiales, como lo es esta casa y todas sus emisoras y televisiones, Radio y Televisión Española. También su web, que tendrá ahora mismo abierto un minuto a minuto con cada cosa que estamos contando y con cada detalle, con cada noticia. El presidente pedía calma y no dar pie a bulos ni a mentiras. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en. En lo más importante que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Un presidente del gobierno que está a esta hora reunido en Moncloa, en ese Consejo de Seguridad Nacional, en contextos de crisis, de incertidumbre, el consejo básico. No crean a quienes les juran y perjuran que saben lo que ha pasado sin darles ninguna fuente. Vayan a los medios de verdad, a Radio Nacional. A esta hora todo sigue siendo algo precipitado. Se sigue imponiendo la precaución antes de sacar conclusiones precipitadas. Estamos de nuevo en Bruselas, David Pidueiro. Buenas tardes. Buenas tardes. El presidente Sánchez ha hablado con la presidenta de la Comisión Europea. Todas las hipótesis, todas las casuísticas sobre la mesa. También la de que se haya producido un ciberataque. Pero de momento, eso es todo: una hipótesis. Sí, coordinación de esfuerzos, intercambio de información para restablecer el sistema eléctrico. Así se resume por ahora el apoyo que está ofreciendo Bruselas tras el apagón en la península ibérica. La presidenta de la Comisión, u r s u l a von der Leyen, ha hablado tanto con el presidente Sánchez como con el primer ministro portugués, Luis Montenegro. Von der Leyen y Sánchez siguen en contacto estrecho. Ella tiene previsto participar en el Congreso de los Populares Europeos que se prevé celebrar precisamente en Valencia. Y lo decíais, aquí en Bruselas se han esforzado en desmentir unas supuestas declaraciones del alemán. Refiriéndose a un apagón por un ciberataque. De hecho, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirma que por el momento no hay indicios de tal boicot. Por ahora, la misma coletilla que ha utilizado la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, porque aquí en Bruselas hay prudencia y cautela a la hora de señalar la causa del apagón. Decía Sánchez en su comparecencia que no se descarta ninguna posibilidad. Por eso él ha hablado por teléfono esta tarde con el secretario general de la OTAN, con Mar Rute, como confirman fuentes aliadas a Radio Nacional. No olvidemos que la OTAN ha reforzado su vigilancia en el mar Báltico tras los daños sufridos por varios cables submarinos, pero prudencia, cautela, es el mensaje que se mandan desde las instituciones, tanto desde la OTAN como desde Bruselas. Prudencia, porque todavía se sigue investigando cuáles son las causas de ese apagón y, por tanto, todas las posibilidades siguen abiertas. Gracias, prudencia、David. y cautela,、eh, David Ituebro, en directo, nuestro corresponsal、eh, comunitario. Y a esta hora, 14 comunidades están recuperando el suministro eléctrico, según la información. Que ofrecen desde Red Eléctrica. Las últimas en ir volviendo a una relativa normalidad son Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, José Luis Dueñas. Se suman a zonas de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Recordemos que fuera de esta crisis han quedado Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La última actualización del operador habla de recuperación de más de un quinto de la demanda peninsular proveniente de producción autónoma y de la interconexión con Francia. Todo. En la jornada en la que casi el 100% del país se fue a cero energético, el tono eléctrico se va recuperando, tratando de matrimoniar generación y demanda. Para ello, red eléctrica, empleada a fondo por recuperar la normalidad, fijaba instantes después del colapso la lupa en el norte, sur y oeste peninsular. Por cierto, Que en ese trabajo continuo entre red eléctrica y compañías, vamos también recabando datos. Endesa ya adelanta que ha repuesto el suministro a más de un tercio de sus clientes. Gracias, José Luis Duñas. Vamos a la situación también del tráfico. Luis Miguel Montes, imaginamos el caos, el mapa absoluto de calles llenas de coches, de carreteras que siguen a esta hora atestadas, como lo está、eh, el propio aeropuerto, donde hay muchos、eh, clientes que han llegado de viaje y que no pueden ir a ninguna parte. n o Sí, también、eh, vamos a mencionar y comenzar explicando, Carlos, que han sido 116 trenes en total los que se han visto、eh, parados como consecuencia del apagón. Todavía quedan 26 por evacuar. A los pasajeros que iban atrapados、eh, mirando el reloj, casi ocho horas a la intemperie, en muchos casos sin agua. Y la situación pues es realmente difícil en algunos de ellos porque incluso Transportes asegura que no están pudiendo contactar con el personal、eh, de a bordo. Con lo cual, resumimos: la línea de AVE Madrid-Sevilla tiene 14 trenes parados, es el último dato. Sepan que avanzarán en algún momento a la estación a la que se dirigiesen si se recupera esa、eh, línea eléctrica. Lo que no va a haber es tráfico de media. Y larga distancia hoy y trenes de este tipo también han frenado en seco y se complican las cosas para algunos, como、eh, les decía. Otro aviso importante: la mayoría de estaciones, lo estamos repitiendo, van a abrir durante toda la noche para que las personas que hayan perdido una conexión o no tengan donde quedarse puedan estar en algún lugar al resguardo. Puertas abiertas de las estaciones de Atocha, de Chamartín, de Sanz, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Málaga, Pamplona, Camp de Tarragona, Tudela, Santiago de Compostela, Zamora y León. Y podrían sumarse también las De Urense y Salamanca. A todas ellas se van a ir dirigiendo todos esos trenes que han tenido que ser evacuados. Se da una cifra orientativa, Carlos, de 35.000 pasajeros afectados. Pues fíjate que hay algunos que han podido completar ese trayecto en una de esas estaciones que va a permanecer también abierta toda la noche en Valencia. Joaquín Sorolla, Luis Vallés en directo en 24 horas y en las tardes con Lourdes Maldonado contando que acaba de llegar un tren. Cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, y eso es noticia a las ocho y cuarto de la tarde. Carlos acaba de llegar el segundo tren, lo acaban de remolcar. Estaba a unos doce kilómetros de aquí de la estación central de Valencia, Joaquín Sorolla, donde, como bien decías, está la gente agolpada a uno y otro lado de, de, la, de esta estación, donde prácticamente no tienen información. Los panales se acaban de apagar. Y lo, la única alegría, aparte de la llegada de este, de este tren, hemos visto bajar a los trabajadores. Todavía、no hemos No hemos Visto bajar a ningún pasajero. La otra de las alegrías ha sido que、eh, se ha montado un, un griterío bastante importante desde que ha vuelto la luz hace unos cinco minutos. Bueno, ha habido como una explosión de、aquí、alegría también, aquí aquí también. En, la, en la estación eh, eh, de Valencia de Joaquín Sorolla. Y bueno, la verdad es que es, todavía hay muchísima gente. A uno y otro lado, como decía, con maletas, con los niños durmiendo en el suelo, esperando, sin casi información, solamente、eh, esta que estamos dando, que es que、eh, a partir de mañana se reanudará ese servicio. Y hemos hablado con, una, con un matrimonio、eh, que está esperando a sus hijos.、Eh, no sabemos si habrán llegado en este tren. Si te parece, Carlos, lo, los escuchamos lo que nos, lo que nos decían. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevan aquí de espera? Muy, desde las 12 menos cuarto. Estoy esperando que venga mi nieto. Mi hija y mi, y mi yerno. ¿Por qué se han quedado en el tren? Se han quedado en el tren ahí. Dicen que a unos 10, 12 kilómetros. Pero porque no sé dónde es, Y no iría yo a por ellos. Pero o sea, se han quedado dentro. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿De dónde venían? De Madrid. ¿Y tenían que haber llegado pues, a la a qué hora? ¿Sobre qué hora? La, la, una, la una menos cuarto p o r ahí por ahí. O, por ahí. Bueno, y entonces nos han dicho, no sé si lo saben, que hasta mañana no se va a restablecer el servicio. Bueno, sí, pero hay, había que h a n r e m o l c a d o uno ya. Entonces, mi hija ha dicho que, que después remolcarían a ese. A ver, vamos ver, A ver si es verdad. A ver si es verdad. Vale, gracias. Gracias a usted. Vale. Pues parece ser, Carlos y Lourdes, que ha sido verdad, que van a, han remolcado este segundo convoy que acaba de entrar aquí en la estación de Joaquín s o r o l l a en Valencia. Tenemos que contar también que, claro, hay mucha gente que tiene combinaciones, que tiene vuelos mañana、eh, a, por ejemplo, a México, ¿no?、Eh, la, la, la, la, los hemos tenido que mandar a la estación de autobuses para ver, intentar、eh, que pudieran、eh, lograr esa combinación. Incluso ha habido un chico que me comentaba a micrófono cerrado no quería salir, que, que se planteaba en ir a rescatar a s u Chica que está atrapado,、eh, atrapada en, en una de esas, de esas vías donde los trenes han quedado parados. Así que la noticia hasta ahora es que el segundo convoy se ha remolcado hasta aquí, hasta la, la estación Joaquín s o r i a de Valencia. Ha vuelto la luz aquí a la estación, pero de momento, hasta mañana por la mañana, no, no se van a reanudar los servicios. Eh, hasta la capital y otros puntos del, del país. Bueno, queremos noticias como estas que、Gracias. nos trae Luis Vallés. Desde luego, d Dos poco... trenes remolcados,、mm. ha vuelto la luz, bueno, poco a poco.、Eh, poco a poco, ya son las 8 y 18 minutos. Gracias, Luis. Hasta, a... luego. Gracias, hasta Luis. luego. Bueno, esto es,、eh, esto es una, algo que se va a ir repitiendo, ¿no? Que conforme vaya volviendo la luz, eh, irán eh, funcionando algunas cosas. Este tren ha sido remolcado, recordemos, el flujo eléctrico para trenes de media y larga distancia. No se va a recuperar hasta mañana, pero sí que algunos trenes que han quedado cerca de las estaciones están pudiendo、eh, recuperar tra esos trayectos、eh, de forma、mm, remolcada, como era、eh, este caso, ¿no? Qué tremendo. Además, ríos de gente eh, andando eh, y tratando de cruzar la ciudad. Eso en el, en el tema de, del tráfico ferroviario, que sin duda es el, uno de los más afectados. En el caso del metro,、eh, en el caso de Madrid,、eh, decía Carlos Novillo que, que no podía aventurarse a decir cuándo, tenían el margen de la, de la noche, cuándo iban a, a reanudarse. En el caso de Bilbao, nos contaban a Sterling que sí, que a las 8 de la tarde, por lo tanto, ya se habrá restablecido el servicio de metro en Bilbao. En este caso, el norte, el País Vasco, va en la avanzadilla en el restablecimiento de, del suministro eléctrico. Y Ahora estaremos también en. En unos minutos en Santa Justa y en otras estaciones de tren que se van a convertir esta noche en hoteles para miles de personas. Albergues improvisados. En albergues improvisados.、Eh, seguro que van a tener ahí pues, un trato adecuado de los servicios de emergencia, les darán mantas, les darán、eh, cómo refugiarse y también alimentos. Así que、eh, eso es lo que estamos esperando y lo que estamos contando en directo en Radio Nacional,、eh, Radio 5 Todo Noticias. Y a esta hora sigue reunido ese Consejo de Seguridad Nacional. El presidente del gobierno ha dado una declaración. En la que ha vuelto,、uh, ustedes han podido escuchar en Radio Nacional ese c o n c l a v e en Moncloa. Sánchez no descartaba ninguna hipótesis, apelaba a la responsabilidad ciudadana, a esas recomendaciones en las que hemos insistido a lo largo de estas horas de radio en directo. Marlupión, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente del gobierno no se ha aventurado a adelantar cuándo se podría volver a la normalidad. Asegura que será pronto. Pedro Sánchez ha explicado que siguen investigando las causas de esta crisis. De momento no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 Pedía el presidente responsabilidad a la ciudadanía, evitando difundir bulos y recurriendo a los canales oficiales para informarse. Sánchez ha insistido en que todos los ministerios competentes trabajan para que se vuelva a la normalidad cuanto antes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ampliado su presencia y vigilancia en las calles y vías de comunicación, pero por el momento no se observa ninguna afectación de protección civil. Repito, No hay problemas de inseguridad. El presidente ha finalizado su intervención con tres recomendaciones: reducir los desplazamientos, no propagar bulos y hacer un uso responsable del teléfono, limitando las llamadas al 112 para las emergencias. Vamos a pasar unas horas críticas, reconocía el presidente del gobierno. Horas críticas, sí, Alberto Núñez Feijó y el Partido Popular han sido ya informados, pero antes de esa comparecencia, el líder de la oposición se quejaba de esa falta de comunicación a su formación. Sin llamar a la atención social, que para nada, sino al contrario, sí llamamos a la responsabilidad. Y el gobierno tiene que ser responsable de esta ausencia de información sin precedentes. En una caída de la electricidad generalizada en nuestro país, necesitamos tener información. p u、pues、Eso e s t decía Alberto Núñez Feijó, pero、eh, después de esa comparecencia, el presidente del gobierno ha informado al Partido Popular de la situación. El apagón le ha pillado en Valencia, donde iba a participar. Eh, Feijó del Congreso del Partido Popular por la situación actual. Su participación en esos actos ha quedado condicionada a la evolución de la emergencia y Feijó se mantiene en contacto, por tanto, con el Gobierno, pero también con Génova y con los alcaldes populares de los municipios afectados. Son las 8 y 22 minutos, 7 y 22 en Canarias. Especial Informativo Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Lourdes Maldonado. Y、estamos contándolo todo en directo. Laura Herrero, buenas tardes. Tenemos novedades también acerca de las comunidades autónomas, novedades políticas, de cómo las comunidades autónomas están pidiendo al gobierno de alguna forma que tome el mando de la situación. Lo han hecho a lo largo de la jornada varias y creo que se ha sumado alguna. Cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, sí, lo han hecho Andalucía, Madrid, Extremadura y Murcia. Ha sido la última, según nos confirman fuentes del Ministerio del Interior. Las cuatro han solicitado formalmente el nivel tres de emergencia de protección civil. El gobierno declara por Por lo tanto, la emergencia de interés nacional en estas cuatro comunidades autónomas. Y eso quiere decir que el Ejecutivo y, en concreto, el Ministerio del Interior a s u m e el mando de las fuerzas de seguridad, de protección civil y la coordinación de las actuaciones para mitigar el caos provocado por este apagón eléctrico generalizado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha invitado a todas las comunidades que lo requieran a solicitar que el Ejecutivo central asuma esas competencias. Otras autonomías han hecho peticiones especiales, como la Comunidad Valenciana, su presidente Carlos Mazón. Ha explicado en un mensaje en las redes que ha solicitado al ministro de Interior, Fernando Grandemar Lasca, reforzar medidas oportunas para garantizar la seguridad y el orden público. Y según nos confirma la delegación del gobierno, se h a reactivado agentes de la Policía Nacional que estaban de libranza. Se reforzará el turno nocturno por parte de la Guardia Civil. Nos confirman que van a haber 1.100 agentes esta noche. Aparte, también, Carlos, la mayoría de comunidades autónomas han activado sus propios planes de emergencia. Pues eh, eh, un, en un segundo vamos a estar en Santa Justa, pero tenemos. Alguna novedad acerca del、eh, tráfico, precisamente ferroviario, el que tiene la situación más complicada. Dalí, n el Randez, última hora, buenas noches. Bueno, lo que nos dice, buenas noches Renfe, es que una vez se r e c u p e r e el suministro eléctrico, serán necesarias dos horas para restablecer progresivamente la operación. Ferroviaria. Inicialmente se prestarán los servicios de cercanías para asegurar el、eh, encaminamiento de los viajeros a su destino. Esto dice la nota de Renfe. Además, la red de cercanías durante hoy y mañana. Permitirá libre acceso a los viajeros cuando se retome la circulación. No será preciso adquirir billete, aunque se producirán controles de acceso. Y algunas cosas que ya sabíamos, pero por recordarlo,、eh, Renfe continúa con el traslado de diversos trenes que se encontraban en recorrido hasta la recuperación del suministro eléctrico. Entre el día, en el día de hoy no se va a recuperar la circulación de trenes de media y larga distancia. Veremos qué ocurre、eh, poco a poco con el cercanías. Y a partir de las nueve de la noche、eh, se permitirá el acceso. A los viajeros que necesiten pernoctar en las siguientes estaciones: Atocha y Chamartín en Madrid, s a n s en Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Málaga. Gracias,、eh, compañero. Por lo tanto, no se va. Insistimos en recuperar、eh, el tráfico ferroviario de media y larga distancia. De momento, mínimo hasta mañana, nos ha actualizado el compañero.、Eh, desde Renfe han dicho que primero、eh, se pondrán en marcha、eh, los servicios de cercanías、eh, y que a partir de mañana se podrá usar el servicio de cercanías、eh, sin necesidad, con libre acceso,、mm. un mero control, control. de trámite,、mm. pero sin pagar el billete. Insistimos en. En, en que las incidencias en el、eh, tráfico ferroviario son、eh, las más.、Eh, son más graves,、eh, lo más grave es la, la gente que está atrapada、eh, ahora mismo. ¿sí? 116、mm. trenes afectados, 26 de ellos de alta velocidad,、eh, a los que el corte de suministro les ha pillado en plena ruta, en pleno viaje. 35.000 viajeros perdidos, muchos en medio de la nada. Estamos en una de las principales estaciones del país,、eh, una de las que va a estar abierta desde las 9 de la noche. Gonzalo Rodríguez,、eh, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, desde la estación de Santa Justa en Sevilla, que es precisamente uno de los puntos más comprometidos y que más expuestos se ve a esas cifras que decías, esos 35.000 viajeros que están varados en tierra de nadie, esos 10, 116 trenes de alta velocidad, porque hay en concreto 14 trenes AVE que están. Varados En la conexión entre Madrid y Sevilla. a y también otros dos en Antequera con Granada. Y eso se traduce en que la estación de Santa Justa lleva todo el día llena de gente que no para de cuestionar y de preguntar qué va a pasar con la gente que estaba viniendo, oyendo y qué va a pasar con sus viajes previstos. En estos momentos. Lo que estamos viendo es que la situación se ha descongestionado bastante. A media tarde se vació el interior de la estación de Santa Justa, que quedó tomada por la Policía Nacional fuertemente armada. Todo el mundo tuvo que salir al exterior de la estación y en ese momento se generó el caos en el exterior de la estación. Me dicen los testimonios con más de 300 personas esperando, por ejemplo, en la cola de taxi. Ahora hay、personas. mucha menos gente. No llega ningún tren, no, no hay noticias sobre ninguna entrada, pero sí tenemos que decir que ha vuelto la electricidad a la estación, hay luz en el anterior y, de hecho, hay megafonía que acaba de pedir a las personas con necesidades especiales, personas mayores o familias con niños, que acudan al centro de atención al cliente, un centro al que, por cierto, para acceder hay una cola de prácticamente 20 metros. Pero la cuestión aquí es que hay poca certeza. Todo el mundo quiere saber. Respuestas y no las hay, y la más inmediata es cómo van a pasar la noche. Tengo a mirar a Francisco que lleva ya aquí unas cuantas horas de, de incertidumbre y de preguntas y respuestas. ¿Cuál es tu situación? Hola,、eh, pues mira, aquí estamos con una incertidumbre que, que no sabemos. Llevamos aquí desde ¡Ay! no hay contestación alguna por, por parte de, de Renfe ni ninguna de ninguna persona.、Eh, tu hijo estaba de viaje desde Madrid a Sevilla. Sí, mi hijo salió desde sobre las 12 en el tren de Madrid que venía a Sevilla, llegaba aquí a las 3 menos cuarto y nosotros veníamos para recogerlo, pero claro, ahí ha pasado el tema de lo de la luz y ya ahora es que no lo、no、sabemos. El último mensaje, que es, la última conversación que tuvimos nosotros con él,、eh, el tren está parado y ya ahí se cortó la conversación de WhatsApp y de teléfono y todo, y hasta ahora mismo, día, digo, la hora que es y no tenemos noticia ninguna de él. No habéis podido hablar en ningún momento con él, no sabéis si está cerca de Toledo, si está a hacer nada. Nada, nada, ninguna noticia. Donde está no tendrán cobertura y le mandamos WhatsApp, l l a m a d a s nada. No hay contestación n i n g u n a ¿Qué preveís? Pasar,、eh, ¿Qué preveís hacer las próximas horas? ¿Seguir esperando? Esto puede alargarse hasta mañana. Pues primero vamos a esperar aquí, v la... a m o s a preguntar aquí la atención al cliente que dice que va a abrir, no se sé sabe c u á n d o Hay algo de información a ver qué nos dice. Si nos dan u a información con certeza de que va a venir mañana, pues nos iremos para casa. Yo, si de vuelva, me tengo que desplazar y mañana vendremos, porque aquí no hay sitio e ningún n lado. Aquí hay muchísima gente que se han quedado aquí tirados, han cogido hotel e s y demás. Y lo que yo he escuchado aquí con la gente, que el, no hay hotel, e s cama.、Ay. Va y viene la comunicación. Estamos escuchando a Gonzalo Rodríguez. Hay que tener en cuenta que Sevilla acaba de pasar su fin de semana grande con la final de Copa de Rey. Estamos en mitad de la fiesta de primavera. Y la planta hotelera no. con mucha flexibilidad. De hecho, tengo aquí a Nacho, un joven que viene de Valencia, si no tengo malentendido, y que creo que no encuentra muchas posibilidades para pernoctar por aquí cerca. Exacto, ahora mismo estoy teniendo problemas porque tengo que volver a Valencia y desde las 2 de la tarde una falta de información increíble. Y así estamos. No sé dónde voy a dormir todavía. Sabes que al menos han habilitado la estación, van a quedar abiertas.、Eh, no sé qué tipo de facilidades habrá, pero bueno, puedes pasar la noche dentro de la estación. ¿Cómo que me queda ya? No... Bueno,、eh... Le estamos perdiendo, eso, Gonzalo. No, no sé pacientes, pacientes, si nos vamos escuchar. Y luego veremos、eh... si nos indemnizan, qué hacen.、Claro. Eso vale. es.、Eh... Vale, no sé si, si nos recibís con...、Sí, sí, con algún problema, Gonzalo. Yo, pero hemos escuchado, va, últimamente, hemos, hemos, hemos escuchado las explicaciones de, de ese hombre que tiene la preocupación, y gracias por trasladarnosla de, de lo que son t o d o s l o s personas que están atrapadas: de dónde voy a pasar la noche, y y de dónde e o y Ayer, y dice que hay muchísima gente tirada, y luego,、mm. claro, una preocupación posterior de, de, claro, de recuperar el、sí. dinero. En fin, que yo creo que la situación de, de esa persona es la de tantos y tantos que se han visto en, En, con esas incidencias, ¿no? por, ese apagón, por ese apagón, que vamos camino ya de, de, de las ocho horas de, de este apagón masivo del que se están investigando las causas. Recordemos, desde las siete reunido、eh, Pedro Sánchez en el Consejo de, de Seguridad、eh, Nacional y que paulatinamente se, se está restableciendo muy poco a poco, pero insistimos: el, el, los trayectos ferroviarios, mínimo hasta mañana, no se van a restablecer y bueno poco a poco va, va llegando la luz, pero muy poco a poco. Poco a poco vamos contándoles cada detalle en directo. Lourdes Maldonado, Carlos Núñez, 24 horas las tardes, hasta el tiempo que haga falta, 8 y 31 minutos. Ante la emergencia aquí, Francia ha comenzado a inyectar electricidad a nuestro país, igual que ha hecho Marruecos. El apagón ha afectado a nuestros vecinos del norte y del sur de forma limitada, casi anecdótica. i q Y Rabat y París, como decimos, han activado los sistemas de ayuda. De ahí que el sur del país y la cornisa cantábrica hayan recuperado antes la corriente que las comunidades del centro del Mediterráneo. Estamos en Francia, en París, en directo. Antonio Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. RTE, RTE, que es la empresa de la red eléctrica francesa, está, como dices, echando una mano, i n y e c t a Energía eléctrica en el sistema español. A las 2 de la tarde informaba ya de una transferencia de 500 megavatios, a las 3 ya eran 700 megavatios, a las 5 y media, última actualización, decía que sus servicios trabajaban para alcanzar un nivel de transferencia de 1.400 megavatios. Para hacernos una idea, Red Eléctrica en España dice、eh, a 7 y media de la tarde que la cantidad de energía en circulación era 5.500 megavatios, pues esos 1.400 de los 5.500 venían de Francia. Electricidad, que está ayudando. A reactivar el sistema de España, lo que explica el hecho de que sea electricidad francesa que la luz haya vuelto antes en el norte de la península. A este lado de los Pirineos, el apagón afectó, pero muy mínimamente, solo algunas localidades del país vasco francés y apenas unos minutos. No ha habido problemas importantes de suministro en territorio francés, lo que no impide que el apagón ibérico haya sido la noticia en los medios franceses. Una pan excepcional. インディティエンスコプロドコーン、donc massive, touche l'ensemble de la peninsula ibérique de Plaza. Esto, gracias Antonio Delgado, desde París, esto pasa en, todos, en todos los países. e ¿eh? l bulo corre a la velocidad de vértigo, aunque todo esté apagado, pero el bulo sigue. ¿eh? Eh, Francia inyectando ahora mismo energía eléctrica a España, echando una mano al país vecino, e insistía y, y hacía hincapié、eh, Antonio en lo que nos decía、eh, Jorge, Jorge,、mm. nuestro experto, en que la proximidad de Francia ha hecho、eh, que las zonas del norte、eh, consigan restaurar. Antes、eh, el suministro eléctrico. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, ahora mismo también dando explicaciones en, en la televisión en pública, contando、eh, cada detalle y contando verdades con tranquilidad, con paciencia. Todo se puede solucionar. Lo que no tiene arreglo son los daños personales que de momento no se han producido, han podido evitarse gracias a la reacción de las autoridades. Hablábamos de Francia, Lourdes, pero estamos también en Marruecos. Marruecos.、Eh, Que tampoco ha perdido el tiempo en ofrecer su colaboración. Arancha Marculeta está allí, corresponsal de Radio Televisión Española en Rabat. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues s í siguiendo el ejemplo de Francia, Marruecos también ha suministrado, pero en este caso alrededor de 700 megavatios, según informa la prensa. Tampoco se ha dado mucha más información.、Eh, se ha solicitado la colaboración eh, de, eh, de Marruecos ante el apagón masivo en España. España y Marruecos eh, colaboran,、eh, tienen una cooperación eléctrica desde hace más de 20 años, que comenzó en 1997 con la construcción del primer cable eléctrico submarino entre ambos países. que cruza el estrecho de Gibraltar y que después se amplió. Gracias a esa interconexión,、eh, han podido colaborar para el restablecimiento de la electricidad en el sur de España. Eh, aquí eh, el apagón no ha tenido consecuencias, pese a, a estar interconectados, dicen los expertos, por las características,、eh, por la configuración técnica de la corriente, de la línea continua de alta tensión que une ambos países y que hace que el riesgo de contagio aquí en Marruecos sea prácticamente nulo. Solo、Esto、se ha visto es afectado. Que se sepa, y así lo ha, lo ha explicado en redes、eh, la compañía Orange Marruecos, que a través de un comunicado ha informado de que ha tenido problemas para poder suministrar internet a sus clientes aquí en Marruecos. Por lo demás, aquí、eh, la normalidad ha sido total durante todo el día. Normalidad absoluta. Gracias, Arancha Marculeta, corresponsal de Radio Televisión Española en Rabat y en Portugal. En Portugal, la situación、eh, muy similar a la que estamos、eh, viviendo en, en España, la península.、Eh, toda la península ha quedado desconectada. El primer ministro、eh, portugués, Luis Montenegro, aseguraba en una comparecencia que el origen apuntaba a España, aunque no tenía nada seguro. Bueno, en los aeropuertos portugueses. Mm, han vivido dificultades durante todo el día. Eh, Sara, eh, última hora, cuéntanos. Bueno, pues、eh, la última hora es un poco esto de contabas las complicaciones en Portugal, lo mismo que aquí en España han sido prácticamente generalizadas, tanto de transporte, sobre todo en las、eh, grandes ciudades, porque el apagón、eh, se ha producido a nivel nacional, igual que en nuestro país, en todo el territorio. El primer ministro,、eh, lo decías Luis Montenegro, ha asegurado que están trabajando para restablecer el servicio lo antes posible, lo hacen en colaboración. con、eh, nuestro país.、Eh, pretenden que sea hoy. En cualquier caso, advierten llevará un tiempo.、Eh, sin ahondar en las causas, porque no se sabe lo que está pasando exactamente, sí que ha señalado el primer ministro Luso que el origen no estaría en su país, añadiendo、eh, que todo apunta a que la raíz del problema, siempre según el primer ministro Luso, estaría en España. No ha descartado ninguna hipótesis. Sí que ha afirmado que no hay indicios de que se trate de un ciberataque. Más allá de las、eh, declaraciones de las autoridades políticas portuguesas, la red eléctrica sí que ha ido un poco más allá, ha asegurado, tampoco han ahondado,、eh, que el origen estaría en un fallo en la red de nuestro país producido por un fenómeno atmosférico raro.、Eh, sea como sea, en Portugal,、eh, lo mismo que aquí la prioridad absoluta es el restablecimiento del servicio, llegarán las explicaciones de las causas que, de momento, sí Siguen sin ser esclarecidas. Esa es la gran incógnita. Gracias,、eh, Sara Alonso. Y seguimos, seguimos、vamos、en a este especial. Un, un respiro, si sí, te parece, l o u r e s Vamos Lourdes, a recomponernos. ¿eh? Vamos a recomponernos porque hoy había noticias más allá de esto y no hablábamos de, de otra cosa que del Vaticano.、Eh, vamos a seguir contándoles todo el tiempo que haga falta cada detalle de lo que está pasando, pero vamos a tomar algo de aire a las 8 y 38, 7 y 38 en Canarias. Enseguida estaremos en Roma, pero señal en directo del Palau de la Generalitat, el presidente Salvador i l l a está compareciendo en este momento en directo, le escuchamos. Es el 100% de la energía, funcionan incidencias. sin incidencias. Se han suspendido consultas, consultas、no、y operaciones no urgentes se que se reprogramarán la semana que viene. Los grupos los electrógenos, en el momento en que ha caído el suministro eléctrico y antes de que se recuperara, están funcionando con normalidad. Correcta. Y de forma correcta. La, ferroviaria la red ferroviaria de, de movilidad es, es la que ha sufrido una afectación más importante, que también se está recuperando paulatinamente. Funcionan ya algunas líneas de metro y de tranvía, y la movilidad ha recaído en el transporte de autobús. A través de los canales de información oficial del gobierno de la Generalitat. Vamos informando progresivamente de qué servicios se van, van entrando en servicio y podemos recuperar el servicio de movilidad de cercanías lo antes posible. Hay a estas horas pasajeros de cinco convoys que están siendo evacuados o e s p e r a n d o ser evacuados. Se están haciendo todos los esfuerzos para que esto se pueda producir con seguridad y con la máxima agilidad posible. Se, segueix, se sigue se activo el dispositivo especial de refuerzo de, de, de, de los autobuses. Y Aeropuertos y puertos han recuperado normalidad. En principio funcionan con normalidad, con cierto retraso, con l acumulación a de pasajeros, pero han recuperado su funcionamiento. Se han realizado unas d i s t i n t actuaciones s a sobre personas atrapadas e n ascensores. La la y la información de la que disponemos es que a estas horas no queda nadie ya atrapado en ascensores, que todo el mundo ha sido rescatado. El teléfono 112, 112 ha atendido 6.643 llamadas entre las 12 y las 8 de la tarde, el doble de una jornada normal. Los bomberos han realizado 575 servicios en Barcelona, 600 avisos en, en el resto de Cataluña. El, el cuerpo de los, los Mosos s d Escuadra e ha hecho un despliegue, que despliegue extraordinario que sigue、eh, activo y lo tendremos. Un, un número de efectivos, tendremos un número de efectivos de agentes importantes, con presencia en la calle, 10 equipos del Abrimo y, equipos de y, y 10 equipos del Arro. Habrá mil, desplegados 7, mil, mil, más de 7.000 agentes mil, de los Mosos s de Escuadra para garantizar el, el correcto de funcionamiento de los servicios y aquesta, la seguridad esta noche. Durant, eh, las Durante、horas. las próximas horas, teniendo las y teniendo en cuenta los datos tiempo, que tenemos que ahora mismo, la previsión es poder recuperar la totalidad de la, totalidad de la conexión eléctrica. Este es el objetivo、eléctrica? con el que trabaja sí, el Gobierno: la recuperación la de la totalidad del eléctrico, servicio eléctrico, del suministro en las, las próximas horas. A un ritmo paulatino y progresivo. Seguiremos trabajando al máximo para que la jornada de mañana pueda desarrollarse con cierta normalidad. Este es nuestro objetivo: que mañana por la mañana se pueda afrontar la jornada con normalidad. De todos modos. Esta Hago esta afirmación crees, con prudencia. Un de Tendremos de crisis, un nuevo comité de crisis a las 10 de, avenir, las 10 de la noche, del que tendrán información puntual cuando haya finalizado. Interior, además, a primera mañana, a primera hora de la mañana, de crisis, habrá un nuevo comité de crisis a las 7、uh, y media con una comparecencia para informar cómo están las cosas y durante toda la noche. El Proficat estará operativo haciendo el seguimiento de las incidencias que se puedan desarrollar y de cualquier situación que requiera la intervención. Trabajamos con este objetivo. Mañana recuperar la normalidad, pero es una afirmación que hago con prudencia y que iremos viendo durante las próximas horas comunicando a la ciudadanía. Quiero decir también una última reflexión. que es que... es Por desgracia, en las situaciones de emergencia, a veces se pueden aprovechar por intereses espurios. Por eso reitero a todos los ciudadanos de Cataluña que sigan la información a través de las vías de comunicación verificadas y que no caigamos en la tentación de seguir. Especulaciones que no llevan a ningún sitio. La situación en Cataluña, en Cataluña ha estado desde, desde el primer momento, ha sido, ha sido supervisada y los protocolos activados y la ciudadanía atendida. Dada la situación de excepcionalidad que estamos sufriendo todavía. Toda situación de emergencia pide determinación, rigor y calma y no sobre actuaciones ni ayudar a, a, ayudar a generar más confusión. Lo contrario. ゴビブルの大事な遺体 Con Seguirá todas con todas con las a l t a s activadas, todos los servicios activos, disponibles activados. Como se han activado desde muy el, muy desde muy el muy primer momento en el que hemos conocido la noticia de la emergencia, de emergencia, de, emergencia de, que estamos teniendo.、Eh, y como hemos dicho, cuando acabe esta ustedes, comparecencia, de me, de Cataluña, me desplazaré al de centro de emergencia de Cataluña con la consejera de interior para hacer una nueva reunión a las 10 de la noche y ver cómo se va recuperando progresivamente el servicio. Esta es la información que quería trasladarles a todos los ciudadanos de Cataluña también a ustedes, y estoy usted a su disposición. Salvador y ya en directo ha dado cuenta de la situación en Cataluña, donde hay cinco convoys evacuados o esperando ser evacuados. convoys Hablamos de trenes,、eh, se está recuperando poco a poco el suministro eléctrico. Hay un dispositivo especial de autobuses.、Eh, no hay nadie a esta hora atrapado en ningún ascensor en Cataluña. Han sido más de mil las actuaciones de los bomberos. ha siete mil agentes desplegados para tratar de、eh, garantizar la seguridad en las próximas horas. Y lo hemos escuchado gracias a nuestro compañero Marc Sala. Equipo, Marc Sala, Sala <risa>、eh, exdirector de 24 horas, entre otras cosas, traduciendo é n d o l y compañero de la hora de la la de de u o t r a u c i e n d todo en directo. Qué lujo, ¿verdad, Lourdes? Un lujazo. ¿No? Eh, ya ha dicho Salvador i l l a que ahora tiene otro gabinete de crisis,、eh, que el objetivo en、sí. principio es eh, recuperar eh, una relativa normalidad de. cara mañana ha hablado de las próximas horas con todas las cautelas y sin eh, concretar、eh, cuándo podría estar restablecido.、Eh, sobre el tema de, de, del cierre de colegios o de anulación de la actividad l e c t i v a en el caso de Madrid、eh, van a estar abiertos los colegios,、eh, pero sin actividad l e c t i v a Darán la opción de ir a quien. Pero, pero finalmente no se va a dar clase, vaya.、Uh -huh, vale, pues esa es、eh, otra última hora. Decíamos, todo esto nos ha pillado en medio del、eh, comienzo en los próximos días de un cónclave en Roma para elegir al Papa. Porque todo pasaba hasta esta mañana, a eso de las nueve、eh, y media diez, todo pasaba por Roma, corresponsal Jordi Barcia, con esa fecha del cónclave que elegirá el nuevo Papa. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, finalmente los cardenales、eh, se han decidido por la fecha del miércoles 7 de mayo, es decir, a mediados de la semana que viene. El cónclave comenzará justo ese día y va a durar tanto como sea necesario para elegir al nuevo Papa. Ese miércoles 7 podría haber ya una primera votación. Los, do, los días siguientes se celebrarían hasta cuatro al día. Y en cuanto un candidato alcance los dos tercios de los votos de los cardenales electores, será proclamado Papa. Y el anuncio pues, se hará con la que conocemos todos, esa bien conocida fumata blanca. Como indicación, los últimos papas, tanto Benedicto como Francisco, fueron elegidos el segundo día y de media los últimos diez pontífices han sido escogidos el tercer día. Así que,、eh, para hacernos una idea, hay muchas opciones de, de tener un papa ya el 8 o el 9 de mayo. Esta decisión, la de celebrar el cónclave el 7 de mayo, la han tomado los propios cardenales, reunidos hoy en congregación general. Ha sido otra oportunidad para conocerse mutuamente, también para identificar a posibles candidatos a papa. Y según la Santa Sede, Los cardenales han abordado temas muy importantes, por ejemplo, los abusos de menores por parte del clero, también otros asuntos como la relación con otras religiones, la evangelización o, más en general, los desafíos de la iglesia en el mundo actual. Varios cardenales han tenido la oportunidad de opinar sobre estos temas y seguro que los demás se han escuchado muy atentamente para tratar de ver si hay madera de papa en alguno de ellos. Gracias, Jordi Barcia, Lourdes.、Eh, Otro gracias, lujo、eh... de compañero. Bueno, ¿eh? sí, desde <risa> luego que sí. Por cierto, so, Jordi, si g u e s ahí, ¿la Capilla Sistina cuándo se va a cerrar al público? Que va a ser el escenario de, de ese cónclave. ¿Mm? a h í hemos perdido. No sé si ya cerraban hoy、uh -huh, o, pues... en, o en las próximas horas, no sé yo. Pues、eh, ya, no, ya no le tenemos a Jordi, pero bueno. bueno、eh... Hoy, hoy la han cerrado,、hoy、efectivamente, tenido, me sí, confirman cerrado, aquí. Hoy queda c e r r a d a ese escenario, ese escenario sublime de, del cónclave que viviremos ahí en Roma, Carlos. Sí, va a estar interesante también si nos dejan otras actualidades y otras sorpresas como este gran apagón, el gran apagón del siglo. Súbitamente, la incertidumbre total. ¿Cómo suena un apagón? El día sí ha sonado a risa nerviosa por momentos, acompasada de nervios, de preocupación. Ahora llegarán las reflexiones, pero de momento toca reconectarse con una normalidad. Acordaos de eso de la nueva normalidad. Pues hay que buscar la nueva normalidad que llegará con el paso de las horas, que ha quedado en suspenso durante horas. Nacho Monrabal, buenas tardes. Buenas tardes. En esta casa de cambio de Gran Vía hay una larga cola de gente esperando para poder sacar efectivo. Hemos hablado con algunos de ellos, turistas, que nos contaban que están en Madrid de vacaciones y que el apagón les ha pillado sin dinero en efectivo y que no tienen cómo pagar. De hecho, este, estamos preocupados porque no sabemos cómo vamos a regresar. Esta mañana solo pudimos comer pan porque era lo único que te vendían: pan, jamón y queso. Y solo teníamos 3 euros en efectivo. Y ahora el problema es que también la tasa de comisión aquí también está muy cara para tener mi dinero. Lo escuchan, se quejan también de las altas comisiones que está pidiendo por el cambio de divisas. Desde la casa de cambios, un trabajador nos cuenta que están teniendo mucho trabajo desde hace horas. Esta imagen de un comercio con una larga cola contrasta con una r a n v í a con todo cerrado. Más nervios también en las gasolineras, en esas estaciones de servicio en Madrid. Has estado, Elena Riera, y qué has visto allí, qué te han contado y qué has vivido en esas estaciones de servicio donde no se podía pagar y tampoco se podía echar gasolina en muchas de ellas. n o Sí, de hecho están cerradas. La imagen que vemos en algunas gasolineras es la de muchos ciudadanos que han estado buscando una forma de repostar para llegar a casa, algunos con niños, otros que aún están trabajando y han tenido que interrumpir la jornada, pero todos ellos están aparcados frente a las estaciones de servicio. Esperando a que vuelvan a abrir. Yo llevo esperando aquí desde las 3 de la tarde. He ido a, a varias gasolineras y estaba igual, entonces he llegado y, y estoy esperando, porque si no me quedo sin, sin combustible.、Oh. Sí, sí, estoy trabajando. He tenido que parar para repostar, porque si no me quedo tirado. Hay una cola enorme de coches. Yo me he aparcado en una calle porque necesito aceite para el motor, que me ha saltado la alarma y si no se me gripa el motor. Bueno, llevo unos 20 minutos, he recorrido ya cuatro gasolineras. La chica nos ha dicho que no sabe lo que tardará en, en restaurar el sistema, sobre todo el tema informático. Tengo para 10 kilómetros en el coche. Y vivo a 7, o sea que estoy justito. Hemos vuelto porque desde esta mañana estamos tratando de, de poner a la sonida, es imposible. Pues aquí una hora más o menos. Pero esta mañana hemos durado 3 horas. No, es que estamos en reserva. Los que llevan todo el día buscando una gasolinera nos decían que temen tener que estar aún varias horas esperando para poder llegar a su destino. Y las principales、eh, compañías de telecomunicaciones del país también、eh, han reunido a sus equipos de emergencia Valladía día de crisis en las comunicaciones.、Eh, Lara Villanueva, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, ¿qué tal compañeros? Pues por ahora la verdad es que esas compañías nos están dando pocos datos.、Eh, literalmente una de ellas nos decía que están en medio de la batalla. Así que cifras pocas. Lo que sí podemos confirmar es, como dices, que todos esos comités de crisis están、eh, reunidos en Mansoranch, en, en Telefónica, por ejemplo, en Mansoranch.、Eh, nos confirmaban hace poco a Radio Nacional que desde que se reportó el apagón sobre las doce y media ¿no? de este mediodía, están tomando todas las medidas posibles para limitar ese impacto, aunque ese impacto es, es mucho. ¿no? Eh, en general, todas las compañías están usando equipos electrógenos, esto también lo hemos venido contando, para afrontar. Una situación que sigue siendo muy incierta y ante la que se recomienda prudencia. Telefónica, por otro lado, nos cuenta que está racionalizando los recursos, ahí lo dejan, para que el servicio permanezca operativo el mayor tiempo posible. Pero aún así, mucha paciencia, porque lo que estamos viendo son pues, conexiones que, que nos van y nos vienen ¿no? en el WhatsApp. Eso es, o... así lo estamos viendo. que... Sí, que parece que se mueve algo también, como en el suministro、sí. eléctrico, pero el tema de las telecomunicaciones es complicado. ¿no? Es muy difícil. Igual el WhatsApp nos funciona dos o tres minutos, pero luego se vuelve a caer. O, por ejemplo, esos audios de WhatsApp、eh, no nos los podemos descargar, que aquí en la radio tanto, tanto utilizamos, ¿no? Ese、los、sistema. Grupos, y, madre mía, los grupos y, y hoy paralizados. Está total, totalmente paralizado. Y bueno,、uh -huh. lo que, volver a recordar lo que ha dicho el, el presidente del Gobierno, ¿no?、Eh, que esas llamadas sean lo más breves posibles, que si hay que llamar, que sea al 112. Y, y bueno, pues eso, mucha cautela, mucha precaución e intentar no saturar s las redes mientras no tengamos、eh, pues、el origen de todo esto. Por cierto, que el Consejo de Seguridad Nacional ha terminado hace unos minutos. Veremos y escucharemos más bien si Pedro Sánchez comparece o no para dar nuevos datos sobre、las、lo que ha pasado. Yo creo que convendría, por lo menos convendría una nueva comparecencia de Pedro Sánchez para tranquilidad de los ciudadanos, para tranquilidad de los españoles que se están viendo sus vidas trastocadas. Por sí, completo、eh, a esta hora. Y que ya va cayendo la tarde,、mm. ya en breve será de noche, y es verdad que se va restableciendo el suministro muy poco a poco, pero sí que necesitamos,、eh, necesitamos respuestas y necesitamos、eh, mensajes de tranquilidad. No estamos hablando mucho de Canarias. Canarias no, y la, las Islas Baleares son autónomas eh, eh, en cuanto a energía y se están librando de todo este caos, de toda esta situación. Pues mira, una cosa buena que tiene la insularidad en este caso <risa> d es d e luego que, y、sí. es que se í Y s se que han librado de, de, este, de este apagón. Hay gente a esta hora, a la puerta de los supermercados, algunos han ido a hacerse con comida, pilas, linternas. Hoy está más de, más de uno conformando esa、eh, mochila prepper. La mochila de las emergencias, <risa> pero son también algunos los que están eh, conectados eh, al wifi, están aprovechando el wifi de los supermercados, Isabel Jiménez. Sí, muchísima gente a la puerta de este supermercado junto a la puerta de Toledo. Algunos salen con bolsas, pero la mayoría no se están moviendo de la puerta. El motivo parece que tienen lo más codiciado hasta ahora: una red wifi que a trompicones, pero de vez en cuando conecta. Yo pasaba por aquí, he visto tanta gente y he preguntado、eh, que por, si había wifi. ¿va? Bueno, he, he, he intuido y a esta chica le p r e g u n t a me ha dicho: Sí, es que hay wifi en el supermercado. Por eso está aquí toda la gente intentando conectar. Por wifi, porque el teléfono, como no va con, con los datos. Yo vengo de, con, de comprar una radio también para estar informada. Pasó un poco lo mismo porque vimos mucha gente aquí, pero al final es por、pues、la wifi. Para un poco estar informado, no tenemos radio en casa y demás, y, y para conectarnos un poco con la familia y eso. Los pocos que se han entrado a comprar dicen que la situación no tiene nada que ver con lo que vivimos esos primeros días de pandemia. Salen con compras muy normales, incluso para salvar la tarde. Merendar, que traíamos los tuppers para calentarlos, y no podemos calentarlo, pues un poquito de embutido. Al super está bien, lo que le va faltando son cosillas, pero está todo bien, todo en orden. Y de hecho, en alguna tienda que he podido visitar, tienen todavía bastante agua, por ejemplo, algo importante teniendo en cuenta que el suministro no funciona. Eso sí, si se compran, que sepa que está tirando a caliente. Gracias, Isabel Jiménez. Y poco a poco, Lourdes, se van produciendo algunas noticias buenas. Fíjate, vamos en directo hasta la estación de s a n t s con Andreu Santos en Barcelona. Andreu, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Pues hace un par de minutos ha vuelto la luz a la estación de Sanz. No solo la estación, también los semáforos de la zona vuelven a funcionar, también la luz de algunas calles. Y algunas torres de oficinas vuelven a tener suministrado eléctrico. Lo que sí que os puedo contar es que aquí en Sanz、eh, se ha abritado la estación, como muchas otras en España, para que aquellas personas que tenían billetes de alta velocidad puedan pasar la noche, porque no viven pues, en esta zona, no viven en Barcelona y tienen、eh, que pasar la noche en algún sitio.、Eh, hasta hace una media hora había todavía aglomeraciones en las puertas de la estación de s a n s y el personal de la estación tenía que salir con megafonía a indicar. Que solamente podían acceder a aquellas personas que tuvieran billete de alta velocidad. De momento, ni cercanías, ni regionales, ni media distancia funciona.、Eh, el metro sí que empieza a restablecerse poco a poco、eh, en Barcelona, también el tranvía, pero de momento la movilidad en Cataluña ahora mismo depende principalmente del autobús y el vehículo privado. Gracias, Andreu. Buenas, buenas noticias. Buenas noticias.、Eh, alentadoras, desde luego. Vuelve la luz, nos lo cuenta Andreu Santos, a, a Sanz. También、eh, muchos semáforos h a vuelto a encender.、Mm. Ha sido otra la de las imágenes de esta mañana, tarde, de, de caos con las ciudades sin, sin semáforos,、eh, con ese caos eh, circulatorio eh, y el metro y el tranvía que paulatinamente nos decía nuestro compañero vuelve a funcionar. Pero recordemos, escuchábamos en directo a, a Salvadorilla, presidente de la Generalitat. De momento、eh, decía que hay cinco. Convoyes, eh, con o con y e s pasajeros、eh, que están pendientes de, de ser evacuados.、Eh. Sí. Así que muy pendientes. Es, está claro que según pasan las horas, según pasan los minutos, nos acercamos esa ansiada normalidad, lejos todavía de una normalidad plena, pero, pero un tras, mínimo un mínimo de. Daba, daba, daba datos red eléctrica que ya han recuperado tres millones y medio de personas el, el flujo eléctrico. En Castilla y León, el suministro se va recuperando poco a poco. Las operaciones、eh, en los hospitales、eh, terminaron con normalidad, pero la cirugía no urgente se suspendió. Hay 480 viajeros de un tren AVE que han sido auxiliados. De un tren a v e dirección、eh, Madrid-Vigo, que posteriormente han sido evacuados tras、eh, ser detenido ese, ese convoy a las 12 y 40 horas de Andalucía. Mañana hay clase. El gobierno toma el control de la emergencia. Ahora el gobierno decide si envía ejército o no、eh, a las zonas en las que no vuelva la luz, que está en un 35-40% de Andalucía. Se está priorizando la salud, también la investigación.、Eh, Eh, urgente de lo que está pasando, piden una investigación、eh, transparente de lo que ha pasado y poco a poco se recuperaba también, como hemos contado en el País Vasco, prácticamente la normalidad. Tenemos aquí a t o n i d Acuña. t o n i q u é tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, Carlos、también. Lourdes, ¿qué tal? Intuyo que hay oyentes que están dejando también comentarios en nuestros contestadores, en la, nuestras redes sociales también, que nos cuentas por qué circulan los bulos. A velocidad de vértigo, y ya lo decía el presidente, también Salvador y ya ha insistido su mensaje que se está generalizando en todas las comparecencias públicas que hemos visto hoy:、eh, la de no atender a los bulos, sí a la información oficial y contrastada. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, ya lo sabemos. A través siempre nos tenemos que informar de cuentas de medios de comunicación o de organismos oficiales. Hemos leído algunos mensajes engañosos, hemos leído mensajes falsos. Por ejemplo, leíamos que la Comisión Europea hablaba de que el origen del apagón estaría en un ataque ruso. Eso es mentira. Eran unas supuestas declaraciones. De Ursula von der Leyen, que no, que no las ha dicho,、eh, no ha dicho nada de un ataque ruso, eso no se ha dicho, es mentira. Luego también estamos viendo algunas historias, pues bueno, que nos dan un poco de ánimo, por ejemplo, unos guardias civiles en, en redes que se está haciendo muy viral, ayudando a una señora en silla de ruedas en un edificio de Zaragoza a subir hasta su casa, claro, no funcionan los ascensores. e l vídeo vemos a los guardias civiles levantando esa silla, ayudando a la mujer y ya, pues bueno, muy, muy agradecida. Le hemos también. Vamos a escucharlo, si te parece. Ahí está. <risa> Ahí ayudando, midiendo cada centímetro de la escalera para, para llevar a esa mujer hasta su casa y pues poderla dejar. Protegida y claro, porque no podía acceder. Es la situación que pasa mucha gente mayor en estos, en estos momentos, o gente que necesita ascensores y no puede utilizarlos, Carlos. Bueno, Irene nos cuenta que acaba de volver una oyente la luz a San Sebastián de los Reyes y dice que el móvil le va y le viene. Bueno, poco a poco nos van contando también los oyentes,、eh, pues como su experiencia. Recordamos que tenemos los teléfonos abiertos por si nos quieren contar tanto、eh, una situación、eh, de emergencia como que ha vuelto la luz. 900, 137, 137, 900, 137, 137. Gracias, Tony. Vamos a ir recuperando el pulso informativo de lo que está pasando. Vamos a ir organizando la información porque estamos transmitiendo en directo desde、eh, bueno, las 10 de la mañana, prácticamente 11 de la mañana, contando este apagón. Y hay que poner en orden las ideas, sobre todo las propias, Lúdame, porque con tantas horas de directo hay que organizar bien la información. Bueno, tú lo haces、eh, facilísimo. ¿Te quedas con nosotros un r a t e s p u é s no?